Libro del profeta Ezequiel capítulo treinta cinco y Profecía contra el monte Seir Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Y aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extendré e mi mano contra ti, Y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles, y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de Elias estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con Elios, y seré conocido en Elios cuando te juzgue, y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias, que proferiste contra los montes de Israel diciendo, d e s t r u i d o s son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, Porque fue asolada, así te haré a ti, asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová.